Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad les invito a que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 11. Libro de Génesis, capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, Vamos, hagamos ladrillo y c o s á m o s l o con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, Vamos, Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspida llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: y aquí el pueblo es uno, y todos e s t o s tienen un solo lenguaje,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 Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de cien años, engendró a Arphaxad dos años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arphaxad quinientos años y engendró hijos e hijas. a r f a x a d vivió treinta y cinco años y engendró a Sala. Y vivió a r f a x a d después que engendró a Sala cuatrocientos tres años y engendró hijos e hijas. Sala vivió treinta años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber cuatrocientos tres años y engendró hijos e hijas. Eber vivió treinta t r e i n t años y cuatro a y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg cuatrocientos t r e i n t años a y engendró hijos e hijas. Peleg vivió t r e i n t años a y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu doscientos años y engendró hijos e hijas. Reu vivió treinta y dos años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug doscientos siete años y engendró hijos e hijas. Serug vivió treinta años y engendró a n a c o r Y vivió Serug después que engendró a n a c o r doscientos años y engendró hijos e hijas. n a c o r vivió veintinueve años y engendró a t a r é Y vivió n a c o r después que engendró a Tare ciento diecinueve años y engendró hijos e hijas. Tare vivió s e e t n t años a y engendró a Abraham, a n a c o r y a a r á n Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a n a c o r y a a r á n y a r á n engendró a Lot. Y murió a r á n antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, Enur de los Caldeos. Y tomaron Abraham a、Abrán、y n a c o r para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de n a c o r Milca, hija de a r á n padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de a r á n hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta a r á n y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare doscientos cinco años, y murió Tare en a r á n